rete Guía. noticias de orsaldea yúzcoa y alrededores para Eeguque ratia y a lavedi ratia bloque de contrainformación desde sinchili y ratia Un desde Sintilic y Ratia, comenzamos este bloque de contrainformación saludando a todos los que nos sintonizáis también desde la sintonía de Guski Ratia y a Alavedi y Ratia Comenzamos ya con la información de la multa de 800 euros a cada persona que protestaba en el pasado mes de mayo en el pleno del Ayuntamiento de Donosti recordar que en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Donosti del pasado 29 de mayo, un grupo de jóvenes realizaba una protesta en apoyo al guardeche, el espacio autogestionado de Donosti dentro de la sala de este pleno. Por esta acción, cada persona que participaba ha recibido una multa de 800 euros... ...lo que suma 32.000 euros en total, según denunciaba la ALDE Sarco Gaste Asamblada. La Organización Juvenil afirma que la Policía Municipal actuaba contra los participantes sin advertencia previa. En los hechos, un joven fue arrestado y contra otros cinco se abría un procedimiento judicial... ...por supuestos delitos de desórdenes públicos. También se les acusa de atentado a la autoridad y lesiones. Estos jóvenes eh, fueron citados a declarar en diciembre eh, del mes pasado. Perdón, eh, eh, en el mes de diciembre... Aunque no hablaban ante el juez, ahora esperan las peticiones de pena del fiscal. El colectivo Asga considera que estas sanciones buscan criminalizar la solidaridad con espacios como Guardechea y frenar su actividad política. Denuncian que no solo se penaliza la ocupación, sino también el apoyo a estos espacios. Los jóvenes explican que su objetivo era ejercer el derecho a la libertad de expresión e incluso entregar una solicitud formal al alcalde. Esto sin interrumpir el Pleno. Terminan señalando que además de las multas y procesos penales, planean seguir movilizándose en respuesta a lo que consideran otra nueva represión. Nos quedamos ahora en el pueblo donde nuevas concentraciones de los trabajadores y trabajadoras de PAPRESA se sucedían en el puente de acceso a la fábrica, esto en defensa de sus puestos de trabajo. Esta concentración se producía a las 12 y duraba hasta las 4 de la tarde a la espera de la reunión definitiva entre una posible empresa compradora y la actual propietaria Quantum Capital Partners. Bueno, esto estaría previsto para mañana, eh, para para hoy miércoles, perdón, y la posible noticia de un ERE eh, que afecta a 110 trabajadoras de esta empresa, aunque por ahora es solo un rumor, mañana se saldrán, dicen, las condiciones de esta oferta de la posible empresa compradora. ...pasamos ahora al veros el último comunicado de Stop Desahucios... ...ya que la semana pasada a convocatoria de Stop Desahucios de Guipúzcoa... ...se concentraban alrededor 60 personas en solidaridad con Lourdes y Enrique... ...vecinos de Orereta Rentería, a los que el día 5 de marzo, o sea mañana jueves... ...tienen previsto desahuciar de su vivienda habitual... Se da el caso que el pasado 15 de julio del 2025 se lograba paralizar un primer desahucio gracias a la presión popular y la intermediación de la alcaldía. Pero gracias a la derogación de la ley de escudo social aprobada los pasados días, como ya recordaréis, por el partido Vox, Partido Popular y Junts. hacen que Lourdes y Enrique se encuentren en esta situación de perder la condición de vulnerables y el juzgado número 5 de Donosti, gracias a esta derogación, no reconoce, dicen, esta vulneración y ordena un desahucio definitivo para el próximo 5 de marzo. Bueno, esto se añade que el juzgado número 5 admite unas supuestas propiedades de la acusada que ella no tiene y que pertenecen a una persona con el mismo nombre y apellidos que adjudica a Lourdes en los últimos 60 años sin haber DNI por medio en una situación surrealista. O por último, la plataforma Stop Desahucios critica la posición de CaixaBank que, habiendo obtenido beneficios récord y ser un gran tenedor, va a permitir este desahucio o de Lourdes y Enrique y también de su hijo menor de edad en su casa. Bueno, confían que con nuevas movilizaciones y la presión del ayuntamiento paren esta injusticia social a esta familia vulnerable. contra la contaminación contra la contaminación contra la contaminación de los medios de comunicación contra la contaminación de los medios de comunicación y la contaminación audiovisual y aquí estamos no olvides eso siempre estamos contigo y estaremos aquí y ahí en tu misma casa se eche de giratia Finchilic Irratia FM E1 Irrati Libre A ah. Eras y tarjeta Hichare A y Gorreta Echere Iguna Bueno, y nos vamos ya hasta la próxima semana. Hoy no hemos hecho bien los deberes y no, no ha habido tiempo de mirar eh, alguna agenda que podría haber por aquí por los alrededores. Aún así, acabamos recordándoos que para el próximo 17 de marzo, desde aquí, desde Sin Chile y Gerratía, se va a realizar un... Un programa especial de la huelga general, como decimos, que está prevista para este próximo 17 de, de marzo. Bueno, así recordaros que podéis participar eh, llamando al teléfono de aquí de Sin Chile, que, que es el 52 527407, en directo a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Un saludo grande y gordo a Guretando Passá.